Ahí está el compositor, no me pregunten quién soy, tampoco de dónde vengo. Quiero que el Dios del amor se dé cuenta del dolor que me viene consumiendo. Quizá usted sufra como yo sufro, quizá usted sienta lo mismo que yo. Quizá usted quiera con el corazón, fiel confidente de mi sufrimiento, escúcheme usted. よく見つけたら、よく見つけたら、よく見つけたら、よよく見つけら、よく見つけたら、よく見ら、よく見つけたら、よく見つら、よく見つけたら、よく見つけたら、よく見く見つけたら、よつけたら、よくら、よくたら、よく見つけたら、よく見つたたら、よく マルチ a イション、マルチタイション、a ルチタイション、メジューゴ t セアモン。i ルチタイション、マルチタイション、マルチタイション、メ e ュー o r a z ó n Que de Derrota mi existir, se entrega el batallador, ganador de mil batallas. Hoy no quiero ser quien soy para no sufrir el dolor que me ha destrozado el alma. Hoy quiero ser como aquellas cosas que son inmune a las penas y al llanto. Imploro la compasión de los santos p a a que un milagro me convierta en roca. Imploro la compasión. Pasión de los santos, p a que un milagro me convierta en roca, maldita traición. Porque vienes a tronchar mi paz, porque eres despiadada y tan cruel, porque hiciste que aquella mujer no me amara con sinceridad. Beso dudas que fue mi ilusión, tarde hermosa. s てのこと e 全ての m とは全てのことは全てのことは全てのことは全てのことは全ての c とは n てのことは全てのことは